En, en Echagüe lo mejor sido Uranga, Buemo y Killing eh, Killing este, sin, sin convertir puntos Pero con cinco rebotes y, y con cuatro asistencias Uranga 14, Buemo 13 En el equipo Maffei Que sigue sumando derrotas Así es, Echagüe solo ganó los 3 primeros juegos Los 3 de local Y lleva 10 derrotas consecutivas También ayer debutó Helvi Solano Con casi 37 minutos, 12 puntos 4 rebotes y 8 asistencias Bueno, y tenemos en línea a Hernán la Ginestra, ¿verdad? Sí, que nos va a explicar mucho mejor el gran momento que vive este estudiante que se coloca tercero el la conferencia norte. Hola Hernán, ¿cómo te va? Buen día, Franco, Santiago, Fabián, te saluda, ¿qué decís? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va todo? Bien, bien, bien. Bueno, este, ganan de local y ganan de visitante. Están en un buen momento en la liga. Sí, bueno, los tres partidos esos de local que pudimos ganar nos dieron un envión y, y nos puso bien también tuvimos cinco días para para entrenar antes del partido con el Echau que nos vino muy bien para ensambrar al nuevo extranjero y para para correr los juegos tanto defensivo como defensivo que, que, que no habíamos podido hacer durante la pretemporada y bueno, la liga es tan exigente que se juega tan seguido que tampoco te permite entrenar tanto así que Esos días no vinieron muy bien también. Y están con un récord muy positivo, están en la expectativa de, de los dos punteros, están este, ahí pisándole los talones a Martín de, de Corrientes, ¿y pensaba tener un arranque de esta manera, Hernán? Mira, siempre nos preparamos para para ganar. El, yo sabía que, que el hecho de renovar a seis jugadores la semana pasada y, y volver a traer a Facundo Giorgi, que ya es un jugador más eh, de toda la estructura, teníamos un, un plus, teníamos una ventaja con respecto a equipos que se tienen que armar de cero. Bueno, eso no, nos dio la chance de tener un conocimiento del juego que pretendemos algo más amplio que otros equipos. Eh, pero por sobre todo estamos Estamos bien en la convivencia, no, no no tenemos problemas, es un grupo unido, bueno, tiramos todo para el mismo lado y la verdad que jugamos sin egoísmo también. Chicos. Hernán, ¿cómo se vivió el hecho de jugar un clásico, en este caso sin público visitante, teniendo en cuenta que en la liga nos estamos acostumbrando a ver las dos parcialidades? Hola, hola, no te escuché bien, perdóname. Te consultaba sobre el hecho de jugar sin público visitante, o sea, sin las dos parcialidades en un clásico, algo que en la liga últimamente estábamos disfrutando ¿no? el, el compartir las dos tribunas bueno, si sí, son cosas que, ajenas a nosotros solamente nos enfocamos en el juego y, y hacerlo mejor ahí creo que habían dado 20 entradas no, son 20 personas de, de concordia, de partido, nada más eh, bueno no, no, no sé en concordia qué pasará cuando jugamos contra Chavo de nuevo con respecto a la gente También será sin visitantes, cuando sean ustedes visitantes. Y yo te quería consultar si ves necesario esta esta idea de que se juegue sin visitante en este clásico. Lo que pasa es que también los clubes hay que ponerse la riqueza de, de ellos, ¿no? Si hay algún problema, pagar multas con lo difícil que está económicamente todo, evitar problemas, no sé, habría que analizarlo mejor nán volviendo al juego este, que, que es algo que me, me, me, me apasiona saber ¿Qué, qué cuáles son las virtudes las virtudes que tiene tu equipo y eh, que vos puedas remarcar para, para esta temporada lo que están haciendo en este juego que mejoraron con respecto a la temporada pasada si es que mejoraron ¿no? Creo que nos estamos corriendo más el contravolte estamos haciendo más daño en, en, en puntos el contravolte secundario también estamos corriendo bien las, las transiciones El año pasado jugábamos un poco más estático, este año me propuse darle un poco más de, de, de todo lo que respecta al juego dinámico, y bueno, la verdad que lo estamos mejorando día a día a eso, pero um, creo que lo bueno que tiene el equipo es la defensa en bloque, eh, tener extranjeros eh, comprometidos, y bueno, eh, entre todos tratamos de bajar el escorte del rival, porque sabemos que nosotros tenemos una puntuación que no es tan tan alta, y necesitamos poner al rival en, en los puntos que necesitamos para ganar. Claro, bueno, eso claro. lo estamos haciendo bien. Estamos haciendo bien y estamos agilizando el juego. que, que Tenemos jugadores atléticos, tenemos a jugadores que son que son rápidos, livianos. Bueno, estamos tratando de, de jugar algo más dinámico y, y, con, y con puntos eh, más tempranos. ¿Y en cuanto tiene que ver eh, esa, esa elección del juego eh, y esa rapidez para jugarla? Eh, el hecho de, de, de tener una buena selección de jugadores para jugar este juego, ¿no? Sí, sí, por supuesto por eso quise renovar a, a seis jugadores de la temporada pasada sé lo que me habían dado y sé lo que podía hacer con, con respecto a esta pequeña nueva idea que es eh, que es muy similar al año pasado este, en cuanto a los conceptos tratamos de hacer más daño en carrera, bueno lo, lo entrenamos también y Y bueno, por ahora nos está dando resultados. Eh, a ver, tenés más presión que el año pasado, seguramente, porque independientemente, la presión siempre la tiene el entrenador, de, de, de jugar bien, de demostrar que el equipo está, que las cosas van saliendo como uno quiere, pero digo, ya conociendo los jugadores, habiendo ganado una serie de partidos importantes, me imagino que la, la, la, los objetivos o las exigencias también van agotando, ¿no? Sí, sí, sí, nosotros no nos conformamos, sabemos que tuvimos un buen arranque, pero no... Eh... Tengo jugadores inteligentes que saben que no se pueden relajar, que... que quieren ir por más, y bueno, de eso se trata, ¿no? De, de tener un buen arranque, y tratar de sostenerlo y mejorar día a día en el juego. Si logramos queramos... si logramos mantener lo que tenemos, y si mejoramos algunos aspectos Si todavía no los tenemos tan tan tan entrenados o tan, o tan jugados en equipo, vamos a dar un salto. Y si podemos dar un salto, seguramente vamos a poder competir contra los mejores. Eh, también tenemos que, que acoplar el extranjero nuevo. Bueno, en definitiva, nos, necesitamos horas juntos. Si, si logramos mantener eso con, con un buen juego de equipo, vamos creo que podemos estar bien en esta competencia, en esta zona norte, que es tan dura, ¿no? desde que comenzó la temporada hubo dos cambios, entrenadores bueno, Enríquez decidió irse como vos habías comentado justamente hace un par de semanas acá y cortaste aquí Kitzin llegó Powell que no viene respondiendo para nada mal ¿cuál es la idea de cara a la ficha que te queda vacante? y sí, no sé todavía vamos a ver si económicamente el club podrá ser después este, vos, vos sos un tipo que generalmente busca mucho busca mucho en lugares eh, en lugares casi exóticos Eh, ¿hacia dónde estás apuntando ahora? ¿hacia dónde está? ¿hacia dónde va esa computadora loca? y mirá la computadora se apaga a altas horas de la noche mirando, mirando por eso te digo eso te sí, digo. madrugada madrugada se entera, pero bueno, sí, ahora no sé, en estos días seguramente tendremos una reunión con con los dueños y veremos cuáles son los pasos a seguir, sabemos que necesitamos un jugador más para para completar a Javier, así Javier Ferrer que está jugando muchos minutos, así que ...veremos cómo cómo podemos solucionar ese tema... ...está muy bien, está muy bien... ...bueno Hernán, nada... Eh, ...queríamos estar contigo en este momento... ...que también es un momento muy bueno de estudiantes... Eh, ...la verdad que están en la posición de privilegio... ...están en la tercera colocación... ...esto es muy largo, es muy largo... ...pero es muy importante también... ...arrancar ganando, ¿no? ...siempre es importante arrancar ganando... ...porque te da confianza... ...el equipo se acostumbra a otra cosa los jugadores creen más en lo que el entrenador les pide en el día a día, todo como más relajado y todo se va cimentando mucho más rápido, así que es un promisorio arranque tuyo para llegar al objetivo que el año pasado, bueno, quedaron año más que fue el tema de los playoffs y seguramente este año lo, lo van a poder conseguir. Dios quiera, yo te obvia, nosotros hacemos el trabajo diariamente para que eso se, se produzca, para que eso suceda, y bueno, yo sé que, que son... Eh, 56 partidos de fase regular recién van 12 jugados tenemos un camino muy muy largo por recorrer y, y ese camino lo queremos recorrer unidos y, y con una buena con un buen clima de trabajo diario que creo que es lo que tiene este equipo este equipo trabaja con ciencia en el día a día y, y bueno, después los resultados se vienen en la cancha Hernán, un abrazo enorme, ¿eh? lo mejor para vos y para la banda de estudiantes dale, dale, un abrazo grande a toda la gente de la radio y esto seguimos en contacto Y gracias por responder todos los días cuando llamamos para preguntar por las novedades. ¿eh? Dale, dale, te agradezco, querido. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, la palabra de Hernán Aguinestra, hablando un poco de este presente de estudiantes. Gran victoria, chico noches de estudiantes. está no solamente gana de local, sino que también gana de visitante. Eh, un técnico muy laburador, un técnico muy capaz.